El lunes nos reunimos con Zulma Vela,、eh, la directora de Derechos Humanos de la municipalidad, y con su equipo de trabajo.、Eh, ella nos expresó su solidaridad por lo, por lo que pasó el, en el acto en el batallón, y bueno, quedamos en contacto para que no, sé, no vuelva a pasar una situación similar.、Eh, ahora. Eh, lo que vamos a hacer es presentar、eh, una nota para poder colocar la placa. Y bueno, durante la reunión le planteamos que la memoria es de todo el pueblo y marcamos nuestra autonomía como organizaciones.、Eh, ambas organizaciones, tanto la PDH como la CTA, celebran que nos hayan convocado para poder hablar sobre lo, lo que pasó.